El gobierno del Distrito Federal incrementará 20% financiamiento a pymes. Ciudad de México. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, SEDECO, espera cerrar este año con mil millones de pesos en financiamientos para las pequeñas y medianas empresas, pymes, lo que significa un incremento de más del 20% respecto al año pasado. En lo que va del año, llevamos cerca de 500 millones de pesos de financiamiento a pymes de todos los sectores activos en la Ciudad de México, dijo Salomón c h e r t o r v i s k y titular de la Secretaría. Entrevistado luego de la conferencia, donde dio a conocer los detalles de la Expo Pymes de la Ciudad de México 2014, Empresas Creativas, dijo que las pymes aún enfrentan retos importantes para su formación y crecimiento. Explicó que es necesario que éstas tengan formación, información y capacitación para poder emprender. Es decir, necesitan tener todas las posibilidades de capacitarse en las habilidades que se requieren para iniciar un negocio que va desde contabilidad hasta mercadotecnia y otros rubros. Finalizó.